1 2 1 2 Atención, atención. Oye. Cirujano en los controles. La shit masiva está en la casa, cabrones. Ponga atención. Oye, deselechte pa pa. Hombre, él los, ya los equiule like, qué tal y Pero para que... acomodar el cabello como como el hey, compa Oscar y de vuelta para enseñarles cómo se hace pongan atención se cuadra. Mi compa soy el lefty get on the loco la playa salte si por la playa me pato en la raya papaya este la ya que yo soy un canalla que perro no lo calla oh a la verga no hay falla grosero me la navego como puedo las manchas te traía me las tumba en el santero loco parralero